una derrota 0-2 ¿cómo se ha visto en el, bueno, el encuentro? bueno, si lo encuentro disputado eh, seguramente eh, bueno demasiada diferencia en el marcador para lo que se ha visto primera parte quizás sí que ellos han dominado un poco más que, creo que se ha visto también un juego alegre por nuestra parte, intentando jugar y luego la segunda partida ha nuestra lo que pasa es que cometido un error en la segunda parte y el partido se nos pone muy cuesta arriba ¿se ha pasado bien? De empate a una jugada de Chacón al 0-2 y marcará en cuenta ahí ha estado la, un poco la clave en ese sentido hemos bueno, tenido el empate ahí y, bueno, y de repente te dejó en el 0-2 ¿no? ha empezado el año 2011 mal como terminó el 2010 ¿cómo, ¿cómo está el equipo ahora? bueno pues, somos 16 bueno eh, intentamos que la gente no termine muy desgastada y que pero los minutos ya pesan, se nota que pesan los minutos y bueno, habrá que ir bueno, administrando un poquito lo que es la carga de trabajo y, y todos los entrenamientos porque está claro que con esto loco es lo que tenemos que llegar hasta el final y bueno, aún faltan 20 partidos, así que ya muchas semanas o han intentado hacer alguna medida a partir de ahí bueno, si Chabona 3-4 partidos sin perder y ganando y nos volvemos a poner un poco, con mucha más tranquilidad en la parte de arriba. Comentas 16 jugadores en la plantilla uh, con esto es lo que se va a llegar a final de temporada ¿no? ¿no está previsto de hacer un fechaje? De momento no está previsto y, bueno, y seguramente tendremos que echar mano y no ayudarán los chicos del, del juvenil que para, para están. Entonces, muchas gracias y muchas gracias.